Cuentos de hadas españoles Caperucita dorada Érase una vez una niña llamada Brigitte Que vivía en un pequeño pueblo cerca del bosque Rosbury Todos la conocían como Caperucita dorada Ya que siempre llevaba una preciosa capa dorada Era una joven dulce y amable Un día la madre de Caperucita dorada Preparó una maravillosa tarta de fresas La tarta parece maravillosa, mami Podemos llevársela a la abuelita ¡Oh, qué buena idea, cielo! Cortemos la mitad para que se la puedas llevar ¡Sí, mami! ¡Sí! ¡Sí! La madre cortó y empaquetó con amor El delicioso pedazo de tarta En una bonita cesta rosa Aquí tienes, Brigitte ¡Ten cuidado! Te he preparado un sándwich de mermelada Para que comas por el camino Y vuelve antes de que anochezca Por las noches salen los lobos Vale, mami Caperucita Dorada se despidió de su madre y se fue Mientras tanto, en las profundidades del bosque Rosbury Vivía una familia de lobos Siempre solían salir a asustar a los niños Y a robarles la comida Sin embargo, Ergo, el lobo más joven de la familia Nunca conseguía llevar comida a casa Porque era amable y de buenos modales Su hermano siempre le perturbaba. Oye, Ergo, ¿vuelves otra vez a casa sin cena? <risa> Seguro que consigo una comida deliciosa para cenar. Conseguiré una tarta fantástica. ¿Tarta? Ni siquiera consigues un mendrugo de pan. Espero que consigas la tarta en tus sueños. <risa> ¡Espera y verás! ¡Puedo ser malo! ¡Puedo ser un lobo muy malo! ¿De acuerdo? Birgit caminaba felizmente por el bosque. Contemplaba a los pájaros volando, jugaba con las ardillas y recogía preciosas flores durante el camino. Comenzó a tararear mientras caminaba. Cuando Ergo la escuchó, pensó que había encontrado a su presa. ¡Oh! ¡Viene alguien! ¡Voy a esconderme! <risa> ¡Conseguiré una comida deliciosa! Ergo rápidamente se escondió detrás de un árbol y esperó a que Caperucita Dorada pasase por su lado. ¡Le voy a dar un susto de muerte! Ergo respiró lentamente y se preparó. Y cuando ella se acercó, se le abalanzó. ¡Uh! Caperucita Dorada se quedó sorprendida. ¡Oh! ¡Hola, cachorrito! ¿Estás perdido? Ergo se quedó perplejo, pues Caperucita Dorada no se había asustado oh, ¡Soy malo! ¡Mucho! Oh, oh. ¡Oh! ¡Seguro que tienes hambre! ¡Tengo comida para ti! Brigitte sacó el sándwich de mermelada que su madre le había preparado y partió un pedazo ¡Aquí tienes, cachorrito! <risa> Pero primero debes sentarte ¡Siéntate! ¿Qué? ¿Por qué? No, siéntate, si no, no te lo daré Vale Dame la patita, dámela Bien Buen chico, toma tu premio Ergo había conseguido el sándwich de mermelada más delicioso del mundo Y ahora ahí estaba, recibiendo caricias, algo que le encantaba Inmediatamente se acurrucó y lamió a Brigitte Yeah. ¡Vamos! Brigitte y Ergo continuaron caminando por el bosque Ella recogió algunos frutos, los cuales compartía con Ergo Ya se habían hecho buenos amigos Ergo sentía curiosidad por su cesta E intentó averiguar de qué se trataba mientras caminaban ¡Oh! Este es un delicioso pedazo de tarta de fresa que ha hecho mi madre Pregunté si se la podía llevar a mi abuelita y me dijo que sí. Y de camino allí fue cuando me he encontrado contigo. Ergo se puse eufórico. Era justo el plato que le había prometido a su hermano. Mm. Oh, lo siento, me temo que no puedo dártela. Solo hay un poco para mi abuelita. Pero si sobra algo podemos comérnosla juntos. Mm. Y sin duda que te la daré Si te portas bien Caperucita dorada acarició a Ergo en la cabeza Y los dos continuaron paseando Justo entonces Ergo comenzó a escuchar la voz de su hermano en su interior Oye Ergo, ¿vuelves otra vez a casa sin cena? <risa> Espero que consigas la tarta en tus sueños <risa> ¿Qué estoy haciendo? Debería ser un lobo malo, no una mascota A esta niña no debería gustarle ¡Debo ser feroz! Ergo continuó aullando Pero Caperucita Dorada no entendía por qué Él iba saltando y aullando Lo cual la dejó desconcertada ¿Qué? ¿Qué estás haciendo? No podré darte la tarta si saltas tanto Tienes que portarte como un buen chico. Ergo se calmó, pero seguía enfadado consigo mismo. Le había prometido a su hermano una tarta para cenar y esta era su oportunidad. No puedo ser así. Debo hacer algo. No soy un perro. Soy un lobo. ¡Un lobo! ¡Oh, cachorrito! ¡Eres una mascota adorable! ¿Adorable? ¿Yo? ¡Oh, gracias! ¡Me has sonrojado! Oh, ¡Espera un segundo! ¿Qué estoy haciendo? ¡Cíntrate, Ergo! ¡Cíntrate! Y entonces Ergo corrió alrededor de Caperucita Dorada y rápidamente le quitó la cesta de las manos. Brigitte lo persiguió, pero Ergo saltó por entre los espesos arbustos y sobre las anchas raíces de los árboles. ¡Dame mi cesta, por favor! Brigitte no podía mantener esa velocidad y se cayó sobre las raíces de un árbol. ¡Oh! La pobrecita Brigitte se había lastimado la rodilla y no podía levantarse. Estaba herida e indefensa y comenzó a llorar. Su llanto se escuchaba a lo lejos y Ergo lo percibió mientras corría Corre Ergo Es tu oportunidad Podrás demostrarle a tu hermano que se equivoca ah, ah, ah, ah. Seguro que se ha herido Quizás debería comprobarlo, pero no Debo llevarle la tarta a mi hermano Vale, no creo que haya nacido para ser malo Debería volver Estoy muy preocupado Ergo regresó hasta Brigitte Ella estaba sentada en el suelo llorando Ergo vio su rodilla herida y se sintió muy culpable Posó la cesta a su lado y se sentó junto a ella Se sentía fatal por no poder remediar sus lágrimas Él también lloró ¡Soy un lobo malo! ¡He lastimado a la pobre caperucita dorada! ¡Ella quería ser agradable! <risa> Al ver a Ergo llorar, Brigitte le abrazó de inmediato. ¡Oh, cachorrito! ¿Estás llorando por mí? ¡No te preocupes! ¡Soy una chica fuerte! ¡Estoy bien! ¡Sé que solo estabas jugando conmigo! ¡Eres un cachorrito muy bueno! Ergo se sintió culpable por sus acciones y lamió a Caperucita Dorada. <risa> Me haces cosquillas, para. <risa> Brigitte y Ergo caminaron juntos de nuevo y pronto llegaron a la casa de su abuela. Oh, hola, querida Brigitte. Oh, ¿Has traído un lobo a casa? No, abuelita. Te he traído tarta y este cachorro es mi nuevo amiguito. La abuelita se quedó sorprendida de ver a su nieta entrando en la casa con el lobo. Ven aquí, siéntate conmigo. Hmm. Se sentaron a la mesa y la abuelita se quedó aterrorizada de ver al lobo. La abuelita cortó un pedazo de tarta, uno para ella, uno para Caperucita Dorada y uno para el lobo. ¡Niam, ñam! La abuelita... Caperucita dorada y hiergo comenzaron a comer ¿No te da miedo el lobo? ¿El cachorrito? No Tiene las patas peludas Es para abrazarme mejor Tiene un hocico enorme Es para oler mejor los frutos del bosque Y tiene los dientes muy grandes Serán para comerte mejor. ¿Comerme a mí? ¿O oh, no, abuelita? Solo come sándwiches de mermelada y le encantan las tartas. Es postretariano. ¿Qué? ¿Qué es postretariano? Que solo come postres. ¿Dónde has aprendido eso? Leo mucho, abuelita. Brigitte continuó comiendo, y también su lobito ergo, lo que dejó a la abuelita totalmente desconcertada. Tras un rato, ambos decidieron marcharse. ¡Adiós, Brigitte! ¡Adiós, lobo! ¡Adiós, abuelita! ¡Di adiós, cachorrillo! ¡Tenemos que irnos antes de que anochezca! ¡Mamá me dijo que los lobos salen por la noche! Ergo pensó en lo bueno que había resultado su día Al pasar tiempo con la adorable caperucita dorada Pero entonces Ergo se puso triste Puesto que no tenía un pedazo de tarta para mostrárselo a su hermano Vale, cachorrito Ahora debo irme a casa Siento no poder llevarte conmigo A mi madre no le gustan las mascotas Pero volveremos a vernos, sin duda hmm. ¿Oh? ¡Espera! Y de la cesta, Brigitte sacó un enorme pedazo de tarta de fresa. Aquí tienes, como te había prometido. Has sido un buen chico, así que te he guardado un poco de tarta de fresa. Para que cenes, sé muy bien que te encanta. Caperucita Dorada abrazó a Ergo y le acarició la espalda. Cuídate, cachorrito. Adiós. Ergo y Brigitte se separaron para regresar a sus hogares. Caperucita Dorada regresó a casa y le contó a su madre su aventura mientras ella le curaba la herida. No creo que haya cachorritos en el bosque. Pero mamá, era un cachorrito. Mamá, no me estás creyendo. Ergo volvió a casa y sorprendió a su hermano con un pedazo de tarta. ¿Cómo es posible esto? Simplemente siendo fiel a mí mismo Toma, yo ya he comido mucha <risa> Ergo se sintió feliz por haberse hecho amigo de Caperucita Dorada Pues había aprendido a no fingir ser quien no es Continuó siendo amable y generoso con todos quienes pasaban por el bosque Y siempre recibía deliciosa comida como agradecimiento